Comienza la mestiza, son las 8 de la noche, somos las 104.9, somos FM Las Chacras. Comienza la mestiza, nuestro viaje musical de esta semana. ¿Estás preparado? ¿Preparada? Te vamos a llevar en un viaje y vamos a ir por lugares insospechados. Esta semana arrancamos medio extraño, todo muy raro. Acá, con una lunita ahí que asoma. Medio New Age arrancamos la semana, media extraña. Todo, ahora vas a ver. En una semana en que el país parece que está muy complicado, nosotros seguimos en la naturaleza más hermosa en el valle de t r á s de la Sierra. Acordate que nuestro programa también lo podés escuchar los sábados de 8 a 10 de la noche en FM s i e r r a 107.9. Con Alejandro Garrido en los controles, comienza nuestro viaje. Asegúrate el cinturón que salimos a planear. Arrancamos con Karunesh. Karunesh es una banda medio new age, medio música así de aeropuertos, pero que muchas veces sale en las colecciones de música ambient y de música. Así chill out de Budabar o del Café del Mar. En uno de esos compilados, los descubrí. El tema que vamos a escuchar canta con una, una mujer, una hindú, que me encanta.、Eh, Karunesh es alemán, en realidad, y desde muy chico que viajó a India, y bueno, parece que fue subyugado por la cultura de ese país asiático y dedicó su vida a hacer música así espiritual y todo ese tipo de. De movidas, fue, hizo un disco con hoyo. Dice: Quiero ir más allá de los límites y las barreras que separan las diferentes culturas, mezclando diferentes estilos, dejando que fluyan y dancen juntos. La música es el único idioma en el mundo que todo el mundo entiende, a través de todas las culturas, culturas religiones y creencias. Música para el cuerpo, corazón y el alma. En este tema. En Punjab. El Punjab es una zona de la India que está al límite con Pakistán, ahí en, en el oeste de la India.、Eh, es la zona donde están los gitanos también y donde se la pidan todas las piedras preciosas del, del mundo. ¿no? Bueno, el tema es Punjab. La cantante se llama Asha b h o s l e Asha b h o s l e es de la cultura Sanji, de Marajatra. Nació en el 33, es conocida por ser la voz de muchos playbacks de las películas de Bollywood. Bollywood es una industria cinematográfica que hay en India, más grande que Hollywood. Hacen miles de películas, bueno, pero son 1.500 millones de personas, s ¿no? Su carrera comenzó allá por la década del 40 y está activa hasta hoy. Tiene muchísimos discos. Su hermana Lata m a n g e s h k a r también la acompaña muchas veces. Es una de las voces más versátiles del sur de Asia y tiene en su repertorio todo tipo de música: Gazal, Bayan, Pop, Kawali, Folk, todo tipo de, de músicas y canta en más de 14 lenguas: Hindi, m a r a t í Bengalí, g u j a r í Punjabí, Tamil, también Nepalí y Malayo. Vamos a escuchar a a s h a b o s h l e y a Karunesh haciendo Punjab. La trayectoria que describe la Tierra alrededor del Sol no es una circunferencia perfecta, lo que significa que hay un punto en la trayectoria más cercano y un punto que está más alejado de nuestra estrella. Ayer a las 3 de la mañana la Tierra alcanzó el Afelio, su mayor distancia del Sol en este año. La distancia de Afelio es de 152 millones de kilómetros. Es 1,67 más lejos del Sol que la separación media Tierra-Sol de 149 millones. La Tierra va a alcanzar su distancia mínima al Sol o perihelio el 4 de enero del 2023. Nosotros con Alejandro Garrido estamos brindando con una cerveza amanecida de poleros. Una de las cosas más ricas que hay en el valle. Nos vamos al encuentro de Bali Sagu. Bali Sagu es un DJ de la India, un tipo que es un productor, es un bizarrap de allá. Nació en Rajid Nakar, en Delhi. Pero creció en Birmingham, en Inglaterra. Lo llaman el padrino del Bangra. El Bangra es ese ritmo sincopado hindú que se hizo muy popular, que hace Punjabi MC y tantos otros. Tiene su origen en el norte de la India y en Pakistán, cerca de donde te había contado recién que era esta cantante y toda esta música que habíamos escuchado recién de Karunesh. Es. Bueno, la música de Malkit Singh, de Bali Jagpar y de un montón de músicos del hip hop y la música hindú. Pero en este caso, Bali Sagu nos deja un tema muy lindo de un disco también de Café del Mar o de, de Budabar. No me acuerdo de cuál de los dos compilados lo saqué. Es un tema que se llama Nori y canta con Gunjam, Gunjam Singh, la cantante increíble también de la India. イタリアで。<音楽> Estamos en vivo, somos FM Las Chacras. Esto es La Mestiza. Saludos para Chicho, mi amiga que está ahí en Playa Unión con Vivi, escuchando el programa. Nos vamos a ir al encuentro de Alexander Sanjay Lich, de Belgrado, de la antigua Yugoslavia, un compositor y tecladista serbio que fundó un grupo que se llamaba Balcanica, allá a fines de la década del 90. Y con ellos representó a Serbia en festivales, en Eurovisión, en Lisboa, en Portugal, en un montón de lugares.、Eh, su padre era compositor, mientras que su hermano d r a g a n también es músico y miembro de la banda g e n e r a c i j a Ilich fue un músico muy conocido en su país, comenzó su carrera musical cuando era muy chiquito, a los 12. Metió una canción para un cantante serbio que era d r a g a n Lakovic. A los 16 compuso la canción b a c h b a c h Que luego fue interpretada por v i z e r a b e l e t a Nic en Yugoslavia j 76 y bueno, en un montón de festivales. Con su grupo Balcanica recorría todos los festivales del mundo de la música étnica. Falleció el 7 de marzo de 2021 y nos dejó esta perlita en la que una cantante desconocida de Serbia canta corana. Los Días que pasaron ocurrieron hechos bastante psicodélicos, bastante extraños. En la provincia de San Juan, un profesor fue suspendido porque leyó un cuento de Hernán Casiari, un personaje que aparece a menudo acá en el programa. El profe se llama Juan Nicolás Esquivel, es un profe de teatro. Suspendido por haber leído una versión más corta y apta para todo público de un cuento bastante pesado de Hernán Casiari que se llama Canelones. A los alumnos de una escuela normal superior Sarmiento de San Juan. Pero lo raro de todo esto es que las chicas y chicos muy entusiasmados, muy movilizados por esto,、eh, en la que dos amigos, bueno, ya lo van a escuchar,、eh, hacen cachadas telefónicas. Eh, fueron a internet a buscar la versión completa de este cuento, ¿no? Cosa que debería. Habría que premiarlo al profesor, en realidad, por haber despertado en los pibes un afán de ir a internet a buscar un cuento más largo, extendido, de la versión que él les dio. Porque en la versión que él les dio no aparecen las palabras teta, culo y poronga, que sí aparecen en el cuento, ¿no?、Eh, muchas veces en algunas provincias. Feudales o pseudo-feudales, lo que se ve es, es una mentalidad medievalista, ¿no? Pero a veces en las capitales también pasan cosas parecidas. A mí me pasó una vez de pasarles a los chicos del secundario el secreto de sus ojos y hubo quejas de padres que vinieron porque se había visto un miembro en la pantalla y ellos eran testigos de Jehová y no querían que, esto, que sus hijos vieran esto. Yo me defendí. Con el currículum que aparece en internet del gobierno, donde explicitaban el apoyo a que viéramos esa película. Entonces, bueno, yo estaba cubierto. En este caso, hay toda una movida impresionante por el profesor este. ¿Pero qué hizo Hernán Casiari? Dice: el sistema educativo no sabe qué hacer con los madres y padres puritanos. Entonces, salió en defensa del profe sancionado y definió el caso como una sucesión de malentendidos, ¿no? Eh, bueno, lanzó una propuesta Orsay Educación, una plataforma web que tiene como objetivo reunir a esos Robin Hood solitarios que tienen ganas de hacer cosas, un portal de, para profes y para gente de educación para manejar todo este tipo de cosas. Con ustedes, Hernán Casillas. El otro día hablé de la época en que hacíamos cachadas por teléfono, pero me dio vergüenza contar por qué dejamos de hacerlas. Promediaba el año 88. Lo recuerdo porque usábamos relojes digitales para cronometrar la duración de nuestras cachadas. Llamé por teléfono a un número, al azar. Chiri tenía el cronómetro en la mano y me miraba cancherito porque tenía un récord de dieciséis minutos. Cuando la voz de una vieja me dijo hola, empezó a correr el segundero. Yo había desarrollado una técnica, una marca de la c a s a que solamente usaba en momentos clave. Era un sistema muy arriesgado que consistía en poner voz masculina estándar, atónita, pausada, y provocar que la víctima adivinara mi identidad. Aquella noche, en la que sería la última cachada de mi vida, utilicé este método. ¿Quién habla? preguntó la vieja. ¿Lo que faltaba ya ni de mi voz te acordás? Eso genera del otro lado sensación de familiaridad. No sé, ¿con quién quiere hablar? Con vos, boludona. Muy poca gente del entorno de una vieja le dice boludona. Daniel dijo ella funcionó Daniel no era un sobrino ni un ahijado porque el grito de la vieja había sido estremecedor Daniel no podía ser más que un hijo posiblemente un hijo único claro mamá quién va a ser me arriesgué y ella dijo d a n n Danielito ahora el tiempo corría de mi parte en cinco minutos supe que daniel vivía en el sur y hace frío ahí preguntó la vieja en pleno septiembre y también que la relación entre ellos no había sido en los últimos años muy afectuosa Papá hubiera querido que estuvieras en su entierro. No es fácil mamá. Hay heridas abiertas. La vida no es tan simple. Supe que Daniel tenía una esposa, la negra, y dos hijos. El más chico, Carlitos, no conocía a su abuela. Supe que la ciudad en la que vivía Daniel era Comodoro Rivadavia y que trabajaba en una fábrica de televisores. A los doce minutos de charla, cuando ya todo estaba encaminado para superar el récord de chiri, la vieja empezó a sospechar algo y tuve que improvisar. «¿Pero ¿Cómo es que te escucho tan cerca, nene? Y entonces no tuve opciones. Mamá, dije sorprendido por mi crueldad, estoy acá en la terminal. Del otro lado escuché un silencio y después un llanto contenido. Me di vuelta buscando los ojos de Chiri, que me miraba pálido. No se reía. Yo sentí por adentro la pulsión de la maldad. La sentí por primera vez en la vida. Estaba en el estómago, en el pito y en el cerebro al mismo tiempo. Con un gesto le pregunté a Chiri qué tiempo llevaba. Dieciséis minutos. No llores, viejita, dije. Habías venido ya otras veces a Mercedes? me preguntó la mujer con la voz rota. A veces sueño que venís de noche y que no pasas por casa. No, mamá, no. Es la primera vez que vengo, te juro. Pero no quería parecer así de golpe, por eso te llamé. ¡Hijo! gritó ella desgarrada. ¡Colgá y apúrate! ¡Vení, vení! Casi diecisiete minutos. Hacía falta algo más. Cuando supe lo que iba a decir, mi puño izquierdo se cerró. Ahora creo que la maldad ya me había invadido. Creo que no era yo el que hablaba. Escúchame, mamá. Escúchame. ¿Me haces canelones? Estoy muerto de hambre. Claro, Dani. Siempre extraño tus canelones. Apúrate. Yo ahora te los hago. Un beso. Chau, nene. Estoy toda temblando. Apúrate. Y la mujer colgó. Lo miré a Chiri, que tenía la vista en el suelo. Supongo que no podía mirarme a la cara. Ni siquiera se acordó de parar el cronómetro, así que tampoco supimos quién ganó. estuvimos un rato largo en los sillones sin decirnos nada media hora después entendimos que en alguna parte de mercedes había una casa que en esa casa había una mesa y que en esa mesa ya estaba humeando un plato caliente nuestra adolescencia supimos entonces iba a durar hasta que se enfriaran los canelones de daniel Luego de escuchar a Hernán c a s i e r i en ese cuento,、eh, tiene, tiene un mensaje muy fuerte con respecto a un montón de cosas. ¿no? Y entiendo por qué el profesor lo eligió para, para que los pibes pudieran entender o pudieran visualizar una situación normal de crueldad adolescente en el que las cosas se van de control y terminan en otra parte. Nuestro viaje musical nos va a llevar al encuentro de un músico estadounidense que se llama Jay u t a l Es el hijo de Larry u t a l un músico de jazz muy conocido.、Eh, nació en el 51.、Eh, es un cantante de música oriental que hace fusión entre Oriente y Occidente. Un tipo que, bueno, que ha hecho muchísimo por el, la unión de la música oriental. o Con c c i d e n t a l la música hindú. Creció en Nueva York. En su casa, por supuesto, había mucha, mucha música. Desde chico aprendió a tocar el banjo, la armónica, la guitarra. El papá, aparte de músico, era ejecutivo de un sello discográfico. Y bueno, desde muy chiquito lo conecta con la música. Y ahí escucha música hindú por primera vez a los 17 años. Y bueno, se va a estudiar con un tocador de s a r o d Que es Ali Akbar Khan. Más tarde empieza a hacer viajes regulares a la India y pasa mucho tiempo con practicantes de las tradiciones budistas e hindú.、Eh, vive con músicos callejeros bengalíes, cantando con los kirtans, con los waraj, en los templos del gurú hindú Nim Karoli Baba. Adopta la práctica espiritual del kirtan, el antiguo bhakti yoga, de cantar los nombres de Dios.、Mm. Es muy popular hoy en la comunidad del yoga y de la gente que está en contacto con las tradiciones hindúes o orientales. Es muy hipnótica su música. A mí me gusta un tema que es el que vamos a escuchar hoy, de Jay Utal. Se llama Guru Bamba. s h a t s my s h r e g u r u n a m a h t h a s my s h r e g u r u Dasya Nananjanan c h a l a k a y a c h a k s h a r u Nilitam Jena Tasma Shri Guru Ve Namaha Tasma Shri Guru Ve Namaha Y pirí Colombia, la mera vena, camarada. El number one, a Happy New Year, a l l á v a de Badu, Scubidu, Pikachu, Pokémon y Miau Miau y Charmander, loco. Entonces, ¿qué, morrilla? ¿Va a ver acá o qué? Es una acá, camarada, no hay falla. Una rimón de Cayo, un apretón de Tamagotchi. Hazme daño, morrita, hazme daño, camarada. No hay falla, 5-3, loco. A veces te comento la salida de algún libro, en este caso, el premio Nobel de Literatura presenta. Las noches de la peste, se llama Orhan Pamuk, me encanta, es turco. Me siento parte de una familia de ingenieros, dice. La mayor parte del trabajo de un novelista es planear, editar, contar palabras y pensar al mismo tiempo en la misión de cada capítulo y en el efecto total de la obra, dice este gran escritor turco que sacó Las noches de la peste.、Eh, narra las consecuencias de la peste bubónica a principios del siglo XX. Interrumpido por la pandemia de coronavirus en su empresa literaria, confirmó aquello que primero había intuido gracias a la ficción. La negación es universal, no reconoce épocas y afecta a las personas y a los gobiernos. El tipo había editado muchos libros: El astrólogo y el sultán, Me llamo Rojo,、eh, ambientada en la ciudad turca en el siglo XVI, en el reinado de Sultán Murad III. Me encanta Turquía. Con Irene, mi compañera. Estamos fascinados con una serie de Netflix que a veces es difícil encontrar algo en Netflix. Se llama Ertugrul Resurrección. No la recomiendo porque es muy larga. Son como 500 capítulos, tiene 5 temporadas, pero es hermosísima.、Eh, cuenta un poco la vida de los nómadas, de los nómadas del imperio turco allá por el año 1200, por ahí. Que viven en yurtas, en carpas esas redondas grandes. Y que andan migrando con sus rebaños de ovejas en una época en la que son invadidos por los mongoles y por los cristianos, por otro lado, ¿no? los templarios. Y ellos resisten, y bueno, surge de una tribu de esos un joven, un pibe que es justo, que es tremendamente justiciero y que cree. Es muy religiosa la serie, tiene mucho que ver con los valores del Corán y de los musulmanes, pero visto desde una, de una óptica muy espiritual. Con una lucha constante, una guerra santa, una yihad muy, muy fuerte, pero siempre con valores muy, muy marcados. Después tiene hijos y los educa y pasan millones de cosas en la serie. Es muy linda, se llama Arturul. Bueno, nos vamos a ir entonces al encuentro de uno de esos músicos que vivían en el desierto, en esas especies. De intersticios que hay entre los oasis del desierto donde interactuaban caravanas y músicos de todo tipo. Se llama Ali Hassan Kuban, es del 33 en g o t a Egipto, un pequeño pueblo en el corazón de Nubia. Nubia es un reino donde salió la reina de Saba, la reina negra, queda、eh, al sur de Egipto,、eh, en las nacientes del Nilo, ese es el reino de Nubia, cerca de la presa de Asuán. Que es muy famosa en Egipto, ¿no? Sería lo que es el alto, el alto Nilo, ¿no? El alto Egipto. El bajo Egipto es en la naciente, es al revés de lo que uno se imagina, porque el que está más arriba, hacia, en contacto con el Mediterráneo, es el bajo Egipto. A la edad de 7 años, su familia se traslada al Cairo、eh, y con los scouts de Nubia aprende a tocar el clarinete y el alquitrán, que es una especie de gaita. Y bueno, en el año 49 se desempeña como clarinetista en la Ópera del Cairo y comienza a tocar en bandas de bodas en Nubia, antes de formar su propia banda de ocho bronces, la Banda de Nubia, primero con una sección de vientos y、e、instrumento, también instrumentos tradicionales. Kuban, Ali Hassan Kuban, comienza a agregar otras influencias externas,、eh, instrumentos eléctricos, los ritmos de Cuba, James Brown. Esta mezcla potente lo hace、eh, transformar en una estrella. Extiende su fama mucho más allá de las comunidades de Nubia. En esa época eran los cassettes y vende n millones de cassettes. En los años 90 realiza grabaciones para el mercado internacional y viaja fuera de Egipto. ¿no? Eh, se dice que ningún, ninguna boda de Nubia está completa sin, si no aparece Cuban. ¿no? Si Cuban no aparece por ahí. No es una boda completa. Murió en el 2001 en El Cairo.、Eh, un tipo increíble que hacía una música muy loca. Vamos a escuchar Mabruk Mabruk. Música.、Mm. Chela me escribe y me dice que Que dije que las nacientes eran en el Cairo. No, yo lo expliqué bien.、Eh, son Las nacientes están allá en, cerca de la presa de Asuán, mucho más arriba, viene de los lagos que están en el centro de África. Ahí cerca、eh, está la presa de Asuán, eso conté. Y que ahí son las nacientes y que ahí es Nubia, el reino donde estaba la reina de Saba. Y este músico, Hali Hassan Kuban, era de ahí, de Nubia. Después viajó al Cairo, que es el Bajo Egipto, que es la desembocadura ahí en el Mediterráneo. Pero lo que estaba relatando es todo lo que tiene que ver con la naciente del Nilo en el reino de Nubia, allá más lejos todavía que la presa de Asuá. n Hay arqueólogos que excavaron una tumba ahora de 5.000 años vinculada a la leyenda del rey Arturo. Se trata del monumento megalítico conocido como la Piedra de Arturo, y ahí estuvo supuestamente el monarca cuando mató a un gigante, cuenta la leyenda. Es un equipo de arqueología de la Universidad de Manchester que comenzó una llamativa excavación de una tumba de 5.000 años vinculada a la leyenda del rey Arturo. Así lo declararon fuentes del centro universitario en un comunicado en el que explicaron que la tumba de Hertfordshire, más conocida como la Piedra Arturo y que es un monumento funerario megalítico, nunca había sido excavada. Sí, lo habían sido otras en la región y bueno. Un montón, como 400 monumentos, edificios y lugares históricos en territorio inglés.、Eh, se habían encontrado、eh, restos ó s e o s incompletos, de varias personas, pero bueno,、eh, este, esta roca, la roca de Arturo, la piedra de Arturo, nunca había sido excavada. Nosotros vamos a seguir nuestro viaje musical al encuentro de la poesía, porque el Chaco es un poeta amigo que siempre nos deja alguna página de poesía. Y siempre nos deja algo lindo. En este caso, con música de Ricardo Vilca de la Quebrada Humahuaca, el músico que falleció, que, que hizo el tema Guanuqueando, que cantan Los Divididos. Era un tipo increíble, Ricardo. Amigo del Chaco, ahí se juntaban con Oscar, con Oscar Sierra y, y el Chaco en, en Humahuaca. Y se tomaban unos vinitos siempre que podían. Después, Ricardo, bueno, se hizo muy conocido con su disco. Eh, el primer disco de él, que era el de la raza, pero bueno, músico increíble. Y el Chaco nos deja unas páginas siempre que viene por acá. Él vino así, raíz sobre raíces, vino trepando en siglos sobre el barro, con todo el viento norte en las espaldas. A fundar un país para los pájaros. Vino a crecer con grito de chicharra, con su piel de madera desbordada, a repartir su sangre en los quebrachos para taparle al sol toda la cara. Toda la cara. d Escuchar e la poesía del Chaco, nos vamos a ir al encuentro de una cantante que me encanta. Se llama, se llama Kiran Ajluwalia. Es canadiense en realidad, pero bueno, tiene mucha influencia del desierto africano y de los estilos musicales occidentales. Aunque siempre estuvo estudiando música hindú desde muy chiquita. Sí, hoy, bueno, en todos los recitales y en todos los festivales del mundo le invitan porque se hizo muy popular por grabar un tema que pasamos un par de veces con los Tinariwen, con la banda del desierto del Teneré, que fueron guerrilleros y que hoy son músicos. Los Tinariwen con ella grabaron Must Must, se escribe Must Must, es una canción de Nurrat Fatem Ali c h a n El cantante más grande de Kawalis que dio la humanidad,、eh, un pakistaní contrahecho, que era un músico increíble, decían el jilguero de Asia. Ella、eh, vive en Toronto desde los nueve años, pero en realidad nació en Patna y creció en Delhi. ¿sí? Eh, estudió en Toronto, ahí en Canadá, y después se dio cuenta que lo suyo era la música hindú y volvió a estudiar y volvió a trabajar como músico. Aklubalía se juntó con un guitarrista y co-arreglista que es Red Abasi. Viven en Nueva York, tienen una carrera discográfica enorme,、eh, un montón de discos re lindos.、Eh, me gusta mucho el que hizo con Karsh Kale, es, es uno que me gusta muchísimo y que de ahí pasamos varios temas.、Eh, me gusta también este, el de Mass Mass que hizo con Tinariwen, pero hoy elegí un tema. Eh, más eh, de la tradición hindú, hoy estamos con un programa así medio temático, aunque después ya van a ver que va para otro lado. Se llama Hayat y es Kiran a h l u g u a l i a Thank <laughs> you.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 También conocido como Gumbay, es un estilo de música de África Occidental que se encuentra en países como Sierra Leona y Guinea-Bissau. La música g u m b é de Sierra Leona es autóctona del pueblo criollo de Sierra Leona y derivó de los ancestros cimarrones de Jamaica del pueblo criollo. Músicos criollos como Ebenezer Calendar y Dr. o o c t Oloj. Popularizaron la música Gumbé en Sierra Leona y en otros lugares de África Occidental. La etimología de Gumbé probablemente deriva de los géneros musicales afroamericanos Gumbay de las Bahamas y quizá tiene su origen en Guinea-Bissau el Gumbé. La música Gumbé de las Bermudas y el tambor granate cuadrado de Jamaica, llamado Gumbay, también podrían estar relacionados. Es un género específico principalmente influenciado por el estilo sok, el s o c a de t e m p o rápido llamado s u k beton, música del Caribe francés popularizada por k a s a b en la década del 80. Aunque también se refiere a cualquier música del país. Trugumbe es una fusión de varias tradiciones populares guineanas de v i s o Hay un músico de Guinea b i s o Que hace muchos años que vive en Portugal, pero nació en Guinea-Bissau, que se llama Manecas Costa. Manecas Costa es prácticamente desconocido en su país de origen y toca mucho en Portugal y en algunas partes de Europa. Sus canciones transmiten una imagen positiva de su país a través de las canciones, ¿no? En un país castigadísimo, ¿no? porque la expectativa de vida del millón y medio de habitantes de Guinea-Bissau es de 44 años para los hombres y 47 para las mujeres. En esta antigua y pequeña colonia portuguesa entre Senegal y Guinea, dos enclaves de influencia francesa, cuenta Manecas que hay un suelo muy fértil en el que puede crecer de todo porque llueve durante seis meses. Pero tenemos muchas carencias, problemas de golpes de Estado, de condiciones sanitarias, de educación. Él espera que con el devenir del mundo moderno y la conexión con Europa las cosas cambien ¿no? y se respete más la vida humana. Nació en el 67 en Guinea-Bissau, en un pequeño y pobre país fronterizo con Senegal, que fue colonia portuguesa hasta mediados de los 70. Ahí inició su precoz carrera musical. En África Libre, uno de los primeros grupos musicales de ese país, tras la independencia, n o y después en otros grupos de jazz, grabó dos discos solistas, pero bueno, es totalmente desconocido por esas latitudes.、Eh, en el 2003, gracias al interés de una productora, la BBC3, grabó Paraíso Digumbe, y bueno, ahí tuvieron que trasladar el material técnico de grabación a Guinea, fue todo un acontecimiento, una fiesta nacional. El disco toma su título del Gumbé, que es el ritmo de este país, ¿no? El tambor de agua, una calabaza flotando en un balde, es lo que proporciona esa sonoridad única. También la cora, el arpa, ¿no? Y bueno, una música muy bonita. Vamos a escuchar dos temas de este cantante y músico de Guinea-Bissau, Manecas Costa. Vamos a escuchar eh, primero eh, Fundo Dimatu. Y después, Filhos de Guinea Foronta. I don't k o w w h a I'm saying. I don't know w h a I'm s <muchas> a y i g I don't know what I'm s i n g I don't o w what a y i n g I don't know w a t I'm a n g I d n t o w what I'm a y i n don't k a t I'm a y i n don't know what i a y n g I don't know what I'm a パンダレパンダレパンダレパンダレパンダレパンダレパンダレパンダレンダレパンダレパンダレパンダレパンダレパン ピザをドミッ la entrada de o l l a n t a y t a m b o cerca del Cusco, yo estaba solo, desprendido de un grupo de turistas, mirando de lejos las ruinas de piedra, cuando, cuando un niño del lugar, enclenque, a r a p o s o se acercó a pedirme que le regalara una lapicera. No podía darle la lapicera que tenía porque la estaba usando en no sé qué aburridas anotaciones, pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano. Y súbitamente se corrió la voz, y de buenas a primeras me encontré rodeado de un enjambre de niños que exigían a grito pelado que yo les dibujara bichos en sus manitos, cuarteadas de mugre y frío, pieles de cuero quemado. Había quien quería un cóndor y quien una serpiente, y otros preferían loritos o lechuzas, y no faltaban los que pedían un fantasma o un dragón. Y entonces, en medio de aquel alboroto, un desamparadito que no alzaba más de un metro del suelo, me mostró un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca. Dijo, me lo mandó un tío mío que vive en Lima. Le pregunté, ¿y anda bien? Y él reconoció, atrasa un poco. Somos FM Las Chacras 104.9, la radio comunitaria del pueblo de Las Chacras. Y somos La Mestiza, el programa de música étnica que te lleva de viaje por este bendito planeta azul que habitamos. Este sábado 9 de julio el pueblo se pone de pie, se festeja la independencia, el día que liberamos, nos liberamos de las cadenas del imperio. El día que se concretó el sueño del 25 de mayo, aquel inicial. En la Feria de las Chacras Sur、eh, hay una peña folclórica, gran peña folclórica. La feria se suma al gran festejo del pueblo, gran pericón y peña folclórica, con la participación de Cholito y su acordeón, Gustavo Fernández, folclore, tango y mucho más. Trae tu pañuelo y v e n í listo para festejar. El 9, el sábado. Grandes artistas, rifa con increíbles premios, sorteo en vivo, sumate con tu puesto, es gratuito. Vení a disfrutar de la Feria de Todes. Es de 12 y media a 18 horas, en ruta 14, kilómetros 167 y medio, detrás la Sierra. No te pierdas la gran rifa del 9 de julio. Si todavía no tenés tu número, podés conseguirlo en los stands de la feria el mismo día. Hay premios increíbles. Los espectáculos son una colaboración consciente que viva el arte en los espacios públicos. Desde las 12 habrá comidas, dulces, saladas, dulces y saladas, licores, cerveza artesanal, cosmética natural, plantas, libros, tejidos, artesanía y mucho más. Vení a disfrutar de la feria de todos. Este sábado, entonces, de 12 y 30, 18 horas, en la feria en la Plaza de las Chacras. Nos vamos al encuentro de Fato Umata Diaguara, de, de una colonia portuguesa como Guinea-Bissau, que estuvimos recién. Nos vamos a una colonia francesa como Côte d'Ivoire o Costa de Marfil. Nació en Costa de Marfil en 1982, pero lo de padres malíes. Los padres venían de Malí, o sea que el blues, el soninqué, el musoulo. El Guazulu y mezcla con jazz y con soul. También es una cantante, es actriz, es muy joven, tiene 30 años más o menos. Y su voz se ha escuchado en discos de Didi Brightwater, de Umu Sangaré, de Polirritmo de Cotonou, de Cheklo y de Afrocubismo. Esta niña de 30 y pico que vive en París, que escribe y arregla sus canciones, presenta grabaciones propias de Guazulu. Y bueno, tiene un ritmo muy, muy particular. Tiene una carrera que desde los 10 años, cuando decidió que no quería ir más a la escuela, le gustaba mucho bailar. Y desde los 5 años bailaba todo el tiempo y en todas partes. El papá era el que dirigía una compañía de danza, de esas que hay en África que recorren todo el continente. Tenía mucho carácter, dice ella, ¿no?、Eh, y bueno, la mandaron a Bamako, a casa de una tía. Bamako es la capital de Malí. Eh, cruzó bastante el continente, n o porque de Costa de Marfil a Malí es lejísimo. Y bueno, no tenían en cuenta que habían enviado a su pequeña a vivir con la única persona de la familia que estaba ligada al teatro. La tía era actriz. Y bueno, ahí desde muy chiquita empezó a actuar en obras, debutó en el cine también, en películas. Y bueno, dedicó su vida a la música. Hoy es muy conocida en todo el mundo. Se llama Fato Umata. Di Aguara y de Fatou Mata Di Aguara vamos a escuchar el clásico Baconova. Bye-bye.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 Hoy y sólo hoy está a su alcance. Y disfrútelo. Si acaso disfrutar en este lugar es algo posible. Y abro las noticias y encuentro que hoy aprobaron la compra legal de semillas de cannabis en Argentina. El gobierno nacional legalizó la compra de semillas de cannabis para cultivo con fines de investigación y medicinales, al tiempo que habilitó la comercialización de esquejes y plantines enraizados. A través de una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial, se resolvió que sean cuatro las variedades de semilla que se podrán vender, las cuales están aprobadas por el Instituto Nacional de Semillas, el INASE, y deberán estar correspondientemente rotuladas. Esto, por un lado, te, te da ahí como una cosita de que como las semillas, ¿no? Como estamos en un momento de resistencia en el que hay que cuidar las semillas nativas y todo lo que en contra de las grandes corporaciones que nos quieren imponer las semillas de Monsanto y tal. Su tenencia y su cultivo deberán ser a v a l a d o s por una inscripción en el registro del programa de cannabis, que es el ReproCan. La base de datos de cultivadores articulada por el Ministerio de Salud de la Nación. Para ello es necesario contar con una indicación médica solamente, ¿eh? de acuerdo con la información brindada en la página oficial. Del otro lado, quienes quieran comercializar las semillas deberán inscribirse en el Registro Nacional del Comercio y Fiscalización de Semillas. Un trámite que se hace online en el sitio de INASE. Tiene un costo dependiente de la categoría en la que se anote y se demora aproximadamente una semana. Tiene vigencia un año habilita a vender solamente las cuatro variedades registradas. n o Pero bueno,、eh, parece ser que hay 77 más en proceso de registro en i n a c e、eh, y en estas cuatro variedades podrían sumarse 15 más antes de fin de año, y hay 77 más en proceso, o sea, casi el 80% del desarrollo nacional. Las plantas y el poder, ¿no? Los aborígenes de América del Sur、eh, consideraban al tabaco una planta sagrada. Y Darwin la describió como en las pampas de la Patagonia vio el árbol sagrado de Hualchigón. Este árbol crecía en el cerro, en medio de una vasta llanura, y cuando los indios lo vieron de lejos, lo saludaron con grandes gritos. Las ramas estaban cubiertas con cuerdas, de las cuales colgaban ofrendas votivas, conscientes en cigarro, pan, carne, pedazos de tela. En una fisura del árbol encontraron aguardiente y extractos vegetales. Al fumar, Soplaban el humo del tabaco hacia las ramas. A su alrededor yacían los huesos blanqueados de los caballos que habían sacrificado a este árbol sagrado. Los indios creen que este culto les asegura buena suerte a ellos y a sus caballos. En otras partes de América, los indios arrojaban tabaco como ofrenda al espíritu que se supone habita en las cascadas y remolinos. Colllet, un viajero francés, cuenta que los indios del Alto Perú. Tienen una reverencia religiosa por el tabaco. La consideran un remedio infalible para la picadura de las serpientes. Y cada año se consagra a la planta un día de fiesta. Ese día construyen en la parte más apartada del bosque una choza redonda adornada con flores y plumas. A los pies del pilar central que sostiene la choza se coloca una canasta ricamente decorada que contiene un rollo de tabaco. En esta choza entran en tropel uno por uno los indios del distrito y ante el santuario del tabaco sagrado realizan sus acostumbrados actos de adoración. Todo esto pasaba, esto está extraído del Plan Lorel, de Jens a n d i r i c k de Richard Folkart, de la alquimia de las plantas, n o el cannabis, el tabaco. Yo me acuerdo cuando anduve por el Amazonas, la gente, los caboclos, la gente que vive en el mato, en el medio de la selva, Tiene miedo de un montón de personajes que se aparecen. Y hay uno en especial que tiene un gorro frigio rojo y que tiene una sola pierna y va saltando por la selva. Se llama Sasi s Perere. Y hace maldades en la selva. Entonces, los paisanos le dejan arriba de una piedrita, abajo de las plantas, un pedacito de tabaco de cuerda, un choricito de tabaco y un cuchillito. Para que el sasí perere fume en su pipa, su cajimbo, porque es un, un negrito de una sola gamba que anda saltando con un gorro rojo y una pipa. Nos vamos al encuentro de una, de una chica nueva, como Fatumata Diawara, que es la música nueva africana, a la diva, a la diva de los pies descalzos. Era conocida con el nombre de la reina del Morna, el Morna. Es el ritmo de Cabo Verde, de la isla de Cabo Verde, también colonia portuguesa, como g u i n é a Bissau. La diva de los pies descalzos, le decían, porque cantaba descalza siempre, en solidaridad con los sin techo, las mujeres y los niños pobres de su país de Cabo Verde. Es Cesarea é b o r a Cissé, como era conocida por los amigos. Cantaba desde muy chiquita, los domingos en la plaza principal de la ciudad. Acompañada por su hermana Lela, que tocaba el saxofón. Pero su vida estaba intrínsecamente ligada al barrio del o m b o en las inmediaciones del cuartel del ejército portugués, donde cantó con compositores como Gregorio González. Desde los 16, Cesárea comenzó a cantar en bares y hoteles, con la ayuda de algunos músicos locales, ganó mayor notoriedad en Cabo Verde, siendo proclamada la reina del Morna. A los 20 fue invitada a trabajar como cantante para El Congelo, compañía de pesca creada por capital local y portugués, recibiendo conforme a las actuaciones que hacía algún dinerito. En el 75, que fue el año en que Cabo Verde adquirió su independencia, Cesárea, frustrada por cuestiones personales, financieras,、eh, con dificultades económicas enormes y dificultades políticas, Dejó de cantar para sustentar a su familia. Durante 10 años tuvo que luchar contra el alcoholismo. Igual Cesárea llamó ese periodo de tiempo sus Dark Years, sus años oscuros. Animada por Vanna, que es un cantante y empresario caboverdeano que vive en Portugal, Cesárea volvió a cantar actuando en Portugal. En Cabo Verde, un francés llamado José da Silva la persuadió de ir a París. Y allí acabó por grabar un nuevo álbum en el 88, La Diva de los Pies Desnudos, La Diva de los Pies Nuz, que era como se presentaba en los palcos, en los escenarios. Este álbum fue aclamado por la crítica, l l e v á n d o l a a iniciar la grabación del álbum Miss Perfumado, que es la que la consagra definitivamente. Ahí Cesárea se volvió una estrella internacional a los 47 años de edad. En general, habla de la larga y amarga historia de aislamiento del país y del comercio de esclavos en sus letras, también la emigración, el migrar para Europa, y la mayoría del país vive fuera de Cabo Verde. ¿no? La voz afinada de Cesárea, acompañada de instrumentos que dan un toque melancólico, resaltan lo emocional en su música, y los oyentes que no entienden su lengua consiguen percibir. Las emociones de sus canciones. Vamos a escuchar dos temas de la Diva de los Pies Descalzos: Baquinia m a n z a y Angola. Baquinia m a n z a Boboquinha a tão doce, vou saber s o r r a j a a trança. Maquinha mansa, boqueirinha contente. Boboquinha a tão doce, vou saber s o r r a j a a trança. Anda bem cotelada, procura sinceridade. Ora que Deus enfada, mas c e r tem maternidade. Anda bem cotelada, procura sinceridade. h Ora que Deus enfada, mas c e r t e é maternidade. Vou e um g a n c h o vou faba de corrido, já vou perder o valor, e pa que foi vou em mansinha. Vou e um g a n c h o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 オファーまたかわいいと、じゃぼっぺってぼうばどう、えぱけぼえまんしんや。 Tão doce, saber, massa, boquinha Tão doce, vou saber só arranjar trança, maguinha mansa, bocairinha contente, b o q u i n h a tão doce, vou saber só arranjar trança, anda bem cotelada, procura sinceridade, ora que Deus enfada, m a s c e r t e é maternidade, anda bem cotelada. Procurar sinceridade, hora que Deus enfada, mas ser tem a eternidade. Foi um g a n c h o vou fama d e c o r r i d o já vou perder o valor. É p a r a que boi mansinha! Foi um g a n c h o vou fama d e c o r r i d o já vou perder o valor.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 ほら、きてうじんふだん、まっせってまたかん idade。あんたべんことえなだ、ふだんせりだ。ほら、きてうじんふだん、まっせってまたかん idade。 アンゴラゴロエクボサアミノスカタマタン、コアパンニャカミ。アンラロサアスカタマタン、コアパンニャカミ。 エスコンビューセ m デスにオスビューセーデスにオスビューセーデスにオスビューセーデスにオスビューセーデスにオスビューセーデスにオスビ a ーセーデスにオスビューセーデス n オスビューセーデスにオスビューセーデスにオスビューセーデスにオスビューセーデス Angola, Angola is for sale. The name of the catamatan, the name of the man is for sale. ペンコアラ a ンアンヤカミンエスコンビヴェンシャデスミョンズビヴ a ンシャデ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 I'm going o go t the hospital, n g to go t the h o s p t a l I'm going to go to o s t a l I'm going o go t the hospital, n g to go t the h o s p t a l I'm going to go to o s t Suerte de que la poesía nos visita periódicamente y nos viene a buscar, nos interpela. Graciela Emilia Juárez nos deja siempre, todas las semanas, algún poema de esos que ella sabe elegir. Chela, Graciela Emilia Juárez nos trajo un poema.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 La primavera es única y divina. Mueres de sed, no he de oprimirte tanto. Anda, camina por el mundo, sabe. Dispuesta sobre el mar está tu nave, date a bogar hacia el mejor encanto. Corre, camina más, es poco aquello. Aún quedan cosas que tu mano anhela. Corre, camina, gira, sube y vuela. Gústalo todo, porque todo es bello. Echa a volar, mi amor no te detiene. ¿Cómo te entiendo bien? ¿Cómo te entiendo? Llore mi vida. El corazón se apene. Date a volar, amor, yo te comprendo. Callada el alma, el corazón partido. Suelto tus alas, ve, pero te espero. ¿Cómo traerás el corazón, viajero? Tendré piedad de un corazón vencido. Para que tanta sed Bebiendo cures, hay numerosas sendas para ti. Pero se hace la noche, no te apures, todas traen a mí. Después de escuchar este bellísimo poema de Alfonsín Storni, le mandamos un abrazo a Guadalupe, profe de tango de Milonga, de acá del pueblo que nos está escuchando y que le gusta el programa. Y nos vamos al encuentro, a uno de esos encuentros rarísimos que tiene la música étnica en el mundo. Es el encuentro entre Abdel Gader Salim, que es un cantante y director de orquesta de música popular de Sudán, con. Un músico rapero muy, muy jovencito de África, que fue un niño soldado, que se volvió al cristianismo, y que, bueno, Emanuel Hall se llama. Esa unión entre Gader Salim y Emanuel Hall dio que hablar en su momento. Salim nació en un pueblo que se llama Diling, en la provincia de Cordofán, en medio de las montañas Nuba, en el sudeste, en el oeste, de, de, en el oeste perdón, de Sudán. Nació en el 46, se formó en música europea y árabe en el Instituto de Drama y Música en h a r t u m Comenzó a tocar el oud a instancias de un amigo y, bueno, después se puso a componer y a buscar entre las melodías rurales, el folclore. Buscaba canciones tradicionales y coloquiales para interpretar y comenzó en su Cordofán natal y en Darfur. Y bueno, escribe también sus letras y recorre todo el territorio. n o、eh, Refiriéndose a la discriminación de la música en Sudán, el crítico musical Ángel Romero escribió: Salín fue víctima de un ataque con cuchillo en n o m d u r m a n que le quitó la vida al famoso cantante Kogali Osman. El asalto reflejaba el ambiente ferozmente anticultural que siguió al golpe del 89. Pero Salim, siempre una figura por encima de la política, lo descartó como un acto de un loco y siguió con su trabajo. En sus primeros trabajos, Salim fue visto como un representante de un estilo musical conocido como la canción de la ciudad de Hartum, la música popular urbana. n o Pero bueno, después,、eh, buscando en esas influencias sudanesas,、eh, incorporando el jazz también, la guitarra eléctrica, el acordeón, el saxo. Se hizo un tipo de música mucho más popular y rara, ¿no? una mezcla.、Eh, tiene algunas traducidas, algunas músicas. Hay una canción que se llama Al l e m o n i compara a una mujer hermosa con un limón. Y por la piel, ¿no? porque la piel era como verde en lugar de negra y marrón, que es característica de ahí. Y era una, una composición poética de a h í También Al regreso de los Gansos. Describe como la, la, los gansos una indicación bienvenida de la lluvia en el desierto de Sudán, donde los ríos escasean y las bandadas de gansos se apean g para beber en los estanques, ¿no? vienen cuando hay lluvias. ¿no? Bueno, este tipo que grabó con Emmanuel Hall, que es un pibito muy, muy joven, que fue un niño soldado. Que nació en una familia en la aldea de t o n j i en el estado de g u a r r a p e n en el Ghazal, en Sudán. Y bueno, no sabe cuándo nació, no sabe cuál es su fecha de cumpleaños. Cuando estalló la Segunda Guerra Civil de Sudán, su padre se unió al Ejército de Liberación del Pueblo. Y cuando tenía siete años,、eh, mataron a sus padres. Se juntó con miles de niños que viajaban a Etiopía en busca de educación y oportunidades. Y bueno, fueron reclutados por el ejército y llevados a campos de entrenamiento militar,、eh, disfrazados de escuelas, y ahí se hicieron niños soldados.、Eh, luchó en un montón de guerras, y cuando la guerra se hizo insoportable,、eh, escaparon, un, huyeron con otros chicos y estuvieron caminando durante tres meses. Muchos murieron en el camino hasta que llegaron a la ciudad de d Huat. Que era el cuartel general de un pequeño grupo que se había separado del ejército. Y ahí conoce a una trabajadora humanitaria de Gran Bretaña,、eh, se llama Emma McKeown. Y bueno, con 11 años lo, le, lo convence que no sea soldado y lo lleva de contrabando a Kenia. Ahí va a una escuela、eh, y bueno, se dedica a la música hoy. Es bastante conocido, es un rapero y se junta con Abdel Gader Salim, un prócer de la música. De Sudán, y juntos van a hacer este tema que se llama Asabi.、Oh, Asabi、yeah. oh, yeah. And sing, people sing. And Chena, and Chena, and Chena, Goro de Larkis, the c o m m n mejang and g a m a t o n Queo, Teddy, q e i m a q u e i h a n k e l o Abalarama, but the m o n e n d n u m h e u e o c h i n g we m o n o w The l a r e s o we are down in Latrama, Tan. a n a n a c h i n g I run a busy doing their own business. e s Chiang Kakamu. I'm a man, I'm a m a I'm a man, i n I'm a m a Carry out forward, m a r u n n i n d y e h l a dear, c a and a long coat, dear under one year. More matters in t h e i a father, Queen, a young Kenyan. Goro d i la very successful, Chiran, Chira Damania, n o r a m Kelly, Gade, Connie, you adore, a n g Yen, young and Nation, a m a o h i n e and a mar, Marilla, Palaquito, and Yam, dear for the Yen, it won't burn to him. They are walking away, I hold it down. Polite, Terramana. And then t h more the Kuduba, the dinner c a l l e Nankimirba. d e die, die, d a e die. And c h n g e c h n g e n d t u b l e k r i y a More if y o u r a i or I'm none. I'm g o i t h e i n k y o u s e n o to m g n I'm g o i e s t u s I'm o i n g to e h o u s n g t h i n g to t i to o e s n to go e h t m e Mestiza, el programa de música étnica de FM Las Chacras. Acordate, si te quedaste con ganas de escuchar la música de nuestro programa, que en la página archive.org, así como suena, archive.org, están todos los programas guardados. ¿eh? Ahí los cargamos para que los recojan también de la radio FM Sierras, que lo tira al aire el sábado de 8 a 10, en la 107.9. En archive.org entras, buscas por La Mestiza, Música Étnica, Radio y vas a encontrar todos los programas cargados. Si no, por mi nombre, Fabián González Canosa, también podés entrar y descolgar los programas que están ahí colgados. Nos vamos a ir retirando del programa, ya son casi las 10 de la noche con Alejandro Garrido en los, en los controles. Fue un placer dar este viaje por el mundo musical. Nos vamos a ir con una banda. Brasilera, no muy conocida, la verdad no los conoce casi nadie, son el Cuarteto Olinda. El Cuarteto Olinda es una banda que se formó en las laderas del pueblo de Olinda, que es una ciudad que está pegadita a Recife, la capital de Pernambuco en Brasil. El cuarteto, el grupo olindense, mantiene la herencia del forró y de la rabeca. La rabeca es un v i o l i n c i t o De madera muy rústico que hacían los indígenas en las,、eh, en las misiones, ¿no? en las misiones jesuíticas, y que quedó dentro del folclore del nordeste en forma muy marcada. Hay bandas como Mestre Salustiano o Mestre Ambrosio, donde está Siba, el líder que es conocido como Siba de Rabeca, y acá en la banda de Olinda también. Olinda es una ciudad muy, muy espectacular, colonial. Sobre un mar verde increíble en Pernambuco y está pegadita a la capital Recife, pero nada que ver. Es más parecida a Cusco, a esas ciudades coloniales hermosas que tiene América Latina. Con ustedes, el cuarteto Linda haciendo caldo de caña. Nosotros nos encontramos en el 104.9 los martes a las 8 de la noche. Gostou? Foi beleza, rapaz. Você é b o z i n h o